Cuentos de hadas españoles El abeto En el interior del bosque había un pequeño abeto Estaba en un lugar muy bonito y amplio El sol brillaba y el viento soplaba suavemente ondulando sus hojas Los árboles que lo rodeaban eran altos y fuertes El abeto odiaba que lo miraran por encima, literalmente ¡Ay, oh, buenos días, pequeño! Mira qué día más hermoso va a hacer. Aquí llegan los pájaros. <risa> Estoy de acuerdo, Bob. El cielo está despejado. Ya veo humanos caminando hacia aquí. Es un día de picnic para ellos. ¡Ah, oh, qué tiene de hermosa esta mañana! Los pájaros no vuelan a mi alrededor. Soy tan pequeño, no puedo ni ver quién se está acercando. ¡Ojalá fuera más alto! ¡Podría ver las casas y el mundo exterior! ¡Oye! ¡Crecerás! ¡Todos crecemos! El tiempo no se detiene para nadie No se detendrá ni cuando quieras que se detenga Así que disfruta de lo que tienes ahora No volverás a ser nunca tan pequeño Lo único que le gustó oír a mis oídos Es que nunca volveré a ser tan pequeño No sabéis cómo os sienta. ¿Por qué creéis que nunca hemos sido pequeños? Cuando éramos pequeños, el sol apenas nos alcanzaba. ¿Lo recuerdas, Bob? ¡Qué denso era el bosque! ¡Claro! Apenas podía estirar mis ramitas. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¡Ah, qué día más bonito! Mira qué arbolito tan mono. ¿Y esa marca? Quizá alguien quiera recordar este árbol. ¡Ah! Oh. ¡No me sorprende! ¡Es tan pequeñito y bonito! ¡Es el bebé del bosque! ¿Veis cómo se ríen de mí llamándome bebé? ¡Eso ha sido inofensivo! ¡Te quieren! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Estúpido conejo! ¿Veis? ¿Eso ha sido inofensivo? Ni se enteró de que estaba aquí Bueno, si no se enteró de que estabas ahí ¿Por qué saltó por encima? Os estáis riendo de mí solo porque soy pequeño ¡Sí! ¡Por eso tiene gracia! ¡No tiene nada que ver con lo bonito que eres! ¡Ay! Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. <risa> Repítelo, vale. Creo que no te he oído bien. Oh, basta ya, Marley. Deja de molestarlo. Escucha. Sé feliz con lo que tienes. La deforestación ha acabado con muchos de nosotros. ¿La de qué? ¿La de qué? La deforestación. Nos arrancan de raíz Significa que los humanos arrancan los árboles con raíz para despejar la tierra Esta tierra se convierte en granjas y en otras cosas ¡Qué miedo! ¿Sí? Entonces, tengo que crecer mucho antes de eso, ¿verdad? ¡Ah! Eso es lo que se te queda de esta historia Tienes que aprender a ser feliz con lo que tienes, muchacho Pero el bebé abeto quería crecer, crecer y crecer. En primavera, en verano y con la nieve. Los años venideros fueron generosos con el árbol. Porque creció un tramo y después otro y otro. Pero aún así estaba triste. No se sentía libre. Porque quería crecer más y más rápido. ¡Sí! ¡Vale, conejo! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Creceré más! ¡Créeme! ¡Un día echarás de menos todo esto! Justo entonces llegaron los humanos a hacer lo que mejor hacían. Golpe a golpe clavaban sus hachas y derribaban los árboles. Los enormes árboles verdes quedaron reducidos a meros tocones. Ah. ¿A dónde os llevan? Oh, ¡Ha llegado nuestra hora! Recuerda, sé feliz con lo que tienes. Pero, pero, ¿qué os harán? ¿Hola? Se sintió muy mal. Ahora empezaba a preocuparse. El dolor por la pérdida de sus amigos era más difícil de soportar. Estaba solo. No había árboles con los que charlar. El sol salía como siempre, el viento soplaba como siempre, y aún así el árbol estaba triste. Oh, ojalá pudiera ir con ellos. ¿Por qué los humanos no me llevaron a mí? Soy adulto ahora. ¿Qué hago solo en este bosque? Pasaron los meses sin noticias de sus amigos. El árbol crecía cada vez más solo e infeliz con el paso de los días. Pero entonces, un día, apareció una cigüeña. Los pájaros me dijeron que estabas buscando a tus amigos. Quizás los haya visto. Los han convertido en grandes mástiles de unos enormes barcos que surcan los mares. Los barcos navegan por el mundo. ¿Qué? ¿Pueden viajar? Y yo aquí preocupado por ellos. ¿Por qué los humanos no me llevaron a mí? Yo quiero viajar por el mundo. ¡Me dijeron que echaban de menos su hogar! ¡Tonterías! ¿Por qué iban a echar de menos un lugar tan aburrido? Están todos en el mar. Ah, uh, ¿qué es el mar? ¡Me llevaría mucho tiempo explicártelo! ¡No puedo esperar! ¡Adiós! ¡No, espera! ¿Qué les pasó a los otros árboles? Yo lo sé. Los vi en esas casas enormes... Están espléndidos Los decoran y quedan deslumbrantes ¿Deslumbrantes? Entonces, entonces, cuéntame qué pasa después eh, no lo sabemos Sinceramente no los hemos vuelto a ver después de eso Ah, oh, estoy seguro de que están en algún lugar muy bonito, resplandecientes Ignorando el mañana Pero esperándolo con impaciencia El árbol esperó y esperó y esperó Pasó otro año más, y por fin llegó el día en el que Árbol abandonaría su lugar. ¡Ah! ¡Humanos! ¡Seguro que vienen a por mí! ¡Ah! ¡Duele más de lo que esperaba! Pero ahora todo saldrá bien. ¡Voy a tener un gran futuro brillante! El árbol fue llevado a una casa grande. Allí lo colocaron en un cubo que rellenaron de arena. Y pronto empezó la decoración. Los adornos. Los adornos. El árbol brillaba como una joya. Si eso no fuera suficiente, le pusieron una estrella arriba. Estaba perfecto. ¡Rápido! Pongamos los regalos debajo. ¡Oh, caramba! ¿Soy yo? Estoy guapísimo. Me pregunto qué pasará ahora. <risa> ¡Qué árbol más bonito! ¡Nunca había visto uno igual! ¡Sí! ¡Me ha costado mucho encontrarlo! ¿Has oído eso? ¡Me estuvieron buscando! ¡Soy especial! Los niños bailaron alrededor del árbol. Saltaban de alegría. Entonces se sentaron y le pidieron a su padre que les contara un cuento. ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ayer fue y vede a vede! ...así que hoy es... ...Yamty Dumpty. ...érase una vez un huevo... ...tan grande como tú... ...este cuento lo conoce mucha gente... ...y ahora tú... ¡Ay! ¡Buenos días! Me pregunto... ...¿qué ocurrirá hoy? ¿Más adornos? ¿Más cuentos? ¿Más bailes? Pero no entró nadie... ...las puertas permanecían cerradas... ...pasaba el tiempo... Y hasta brillaba el sol. Pero no entraba nadie. ¡No! ¡No pueden olvidarme! ¡Soy el árbol más bonito! ¡Soy especial! ¡Ah! ¡Aquí vienen! ¡Lo sabía! ¡¿Qué pasará?! ¡No! ¿Por qué hacéis eso? ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¿A dónde me lleváis? ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Qué les he hecho para que me dejen aquí? Un momento ¡No puede ser! Sigue nevando El suelo está duro Quizá me vuelvan a plantar cuando se derrita la nieve ¡Qué atentos! Pasó el invierno Se derritió la nieve Pero el árbol seguía allí ...en un rincón del ático. ¡Oh! Bob tenía razón. Echo de menos el bosque, el sol, el viento... ...ojalá me sacaran otra vez al aire libre. Echo de menos el aire libre! ¡Hola, viejo árbol! ¿Qué te hace pensar que soy viejo? Hay árboles más viejos de donde vengo. ¿En serio? ¿De dónde vienes? ¡Ah! ¡Del bosque! del hermosísimo y precioso bosque ¿El bosque? Nunca hemos estado allí Cuéntanoslo todo El árbol estaba feliz de compartir Mientras iba contando su historia Cada vez venían más ratones a escucharlo Habló del sol y del viento Habló de Bob Y de cuánto echaba de menos a Marley Y su afable risa Habló de Susan y de su sabia naturaleza Habló del conejo Y cómo siempre saltaba por encima Es raro Pero ya no me molestaría el conejo. Me encantaría que volviera a saltar por encima de mí. ¡Oh! Debes haber sido muy feliz allí. Sí, pero no me daba cuenta. Estaba ocupado quejándome de todas las cosas que no tenía. Mis amigos tenían razón. Debería haber disfrutado hasta que durara. ¿Solo tienes esa historia? Ah. También sé un cuento que he oído de Jamti Dumpty, cuando era resplandeciente y joven. Y les contó cómo había llegado a esa casa y cómo brillaba. Después contó el cuento de Jamti Dumpty, como lo había oído. ¿Un huevo se casa con la princesa? ¿En serio? ¿Quién te crees que somos para creernos eso? ¿No sabes el cuento que habla de bacon y velas? Ah, uh, No, nunca lo he oído. ¡Ay! ¡Me voy! Y se fueron todos los ratones. ¡Ay! Bueno. Fue bueno mientras duró. ¡Oh! ¿Van a plantarme otra vez? Por favor, llevadme al exterior. Quiero mi bosque. Pero a Beto le aguardaba un terrible futuro. Ah, ¡Ay! ¡Otra vez no! ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay, ay ¿Por qué? ¡Tienen escaleras! Oh, oh. Oh, ¡Aire fresco! ¡Sol! ¡Viento! ¡No! No quiero nada más. ¡Nunca había sido tan feliz en toda mi vida! En realidad es tan fácil apreciar lo que tenemos… ¡Tráenos el último tronco de leña! ¡Quemémoslo! El árbol estaba ahora feliz con su vida y preparado para ir al fuego. Justo entonces. No, un momento, ese árbol es mío. ¿Por qué dices que ese árbol es tuyo, abuelo? ¿Veis esa marca? Yo planté este árbol en el bosque cuando tenía vuestra edad. Los árboles habían empezado a desaparecer. Tenía miedo. ¿Sabéis que no tendremos aire fresco si no hay árboles? Además, si talamos los bosques, no lloverá. No lloverá Entonces, ¿qué hacemos? Haremos exactamente lo que yo hice en aquel momento Vayamos al bosque a plantar más árboles Necesitamos apreciar y respetar lo que tenemos, niños Si no, llegará un día en el que no habrá bosques Ni aire fresco, ni lluvia Eso es muy cierto ¿Qué quiere que haga con este árbol? Ay, ya sé qué hacer con él ¡Sé exactamente qué quiere! Y lo sabía. El abeto se transformó en la puerta de madera de la casa del anciano. Le encantaba dar la bienvenida a los humanos. Los saludaban cada vez que volvían a casa. Saludaba al sol todas las mañanas y sonreía alegremente al viento. Hablaba con los pájaros que se sentaban en el porche. Cantaba con las golondrinas. El árbol estaba feliz con lo que tenía. ...y estaba más feliz por la vista espectacular... ...porque el anciano y los niños habían hecho un trabajo fantástico... ...plantando más árboles. El bosque estaba ahora más verde que nunca. El árbol había aprendido la lección... ...y también los humanos.